¿Qué tal? Buen día Gisela Bueno, muchas gracias por darnos este espacio para contar el problema que estamos atravesando acá los vecinos y vecinas No, por favor, contanos un poquito más Decíamos, la zona de Cuartel Quinto, ¿en qué región es que se están dando estas, estas quemas? Bien, nosotros estamos en el barrio 5 de Enero, Los Hornos que para los que conocen quizás la zona antes eh, acá se le decía como la cava de Stefani porque la empresa Stefánica Stefani sacaba tierra para uh -huh. la producción y fue quedando como una zona, como una depresión en el territorio, así como una cava que llenaba de agua en algún momento y ese espacio, la municipalidad hace algunos años lo empezó a rellenar con restos de poda y parquización, dice la ordenanza pero en realidad llega basura, llega basura de diferentes lugares, no sé si solamente de Moreno u otros lugares, porque empezaron a rellenar con todas esas basuras y en lugar de dejar que las ramas se pudran, de manera natural, como un compostaje, que es lo que dice también la ordenanza, en realidad la prenden fuego para reducir el volumen de la rama y la basura que llegan y así poder seguir trayendo más. Entonces, como dijiste vos, desde el año pasado venimos haciendo un reclamo en la municipalidad, no tuvimos ningún tipo de respuesta positiva, no hubo ningún tipo de solución, lo único que tenemos a nuestro favor es el viento, cuando el viento va para... Es el viento norte, digamos, nos salva del humo, pero cuando llueve y hay viento sur, nos tapa de humo todas las casas. Bien. Eh, Leo, me decías que hicieron eh, reclamos en el municipio. ¿Nos querés contar un poquito más sobre eso y qué tipo de respuesta obtuvieron? Si es que Bien. hubo... El... Sí, no, hasta ahora no hubo. El día viernes hicimos un nuevo reclamo eh, insistiendo con lo que presentamos el año pasado, porque el año pasado ya señalamos estos problemas que teníamos, no hubo ningún tipo de respuesta y ahora presentamos así como un seguimiento de ese expediente ya creado el año pasado. Lo alarmante de este momento es que ya encontramos cada vez más niños y niñas y personas que con enfermedades respiratorias en, en pocas cuadras, en dos cuadras tenemos tres chicos con problemas respir relacionado con asma alergia y, y eso que son los vecinos que están más cercanos a nosotros con los que vamos hablando digamos si yo creo que si seguimos indagando y conociendo eh, más vecinos y vecinas la cantidad de personas con enfermedades respiratorias puede ir creciendo digamos porque es un problema eh, crónico, digamos, constante. Uh -huh. eh, ya ahora no frenan sábado y domingo, porque sábado y domingo siguen eh, prendiendo fuego, y o las ramas que se prendieron fuego el viernes y el sábado quedan prendidas todo el domingo. Uh -huh. Así que es un problema eh, cada vez mayor. Eh, Quienes tiran eh, estos estos residuos, ¿es el municipio o es la empresa contratada por el municipio? ¿Se entiende? Sí. Eh, el municipio destinó este espacio para su relleno y ahí vienen empresas de volquetes que contrata el municipio y ellos son los que están rellenando con lo que traen en esos volquetes. Eh, cuando algunos vecinos se acercan a quejarse con el encargado de este espacio, en muchos momentos nos señaló que ellos no son los que prenden fuego sino que son los propios vecinos. Cuestión que es eh, increíble, digamos, porque no hay ningún vecino que quiera ir a prender fuego a esas ramas para que después se llene de humo todo el barrio. Ayer ayer o antes ayer hablaba con un vecino, Maximiliano, que me decía... Son los propios empleados municipales, él vive enfrente del lugar, son los propios empleados municipales que mandan combustible y prenden fuego a las ramas, eh, así, en un, en, un, en un minuto, digamos, ¿no? Así que no habría ningún vecino que se acerque con bidones de nafta a prender fuego a esas ramas para irse, digamos, ¿no? no tiene sentido. Así que son los mismos empleados municipales que tienen eh, la orden de prender fuego las ramas y la basura que llevan ahí para achicar los volúmenes y poder seguir trayendo ok, okay. que hay más que más que claro que, que existe ¿no? una, una una predisposición para que eso sea chiqui y poder seguir tirando no por parte de la okay. empresa más residuos eh, Me decías, el viernes han presentado este este reclamo dentro del reclamo qué es lo que piden los vecinos en concreto Lo que pedimos en concreto es que no prendan fuego más la basura y las ramas que traen. Eh, en segunda instancia también podríamos pedir, bueno, que no traigan basura, digamos. No. Si es un espacio eh, verde de compostaje, solamente tendrían que venir restos orgánicos, digamos, de eh, cuando uno poda el árbol o las, o las hojas, eso es lo que debería venir a depositarse acá y dejar que se pudra de manera natural. Entonces lo que le estamos pidiendo es que dejen de traer basura y prenderla a fuego, digamos, ¿no? Después eh, nosotros tenemos conocimiento que ese espacio lo, lo pretenden rellenar para poder luego venderlo, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros estamos diciendo ahora es que no prenden fuego a esa basura porque enfrente estamos viviendo personas y hay muchas personas que están enfermas eh, y que se están enfermando, o que viven con situaciones crónicas de problemas respiratorios. El año pasado me acuerdo que Rosa te contaba que que ponía sus toallones y trapos húmedos debajo de las puertas uh -huh. para que no entre el humo y ahora en este momento también aprendimos nosotros acá en casa a hacer lo mismo, entonces nos vamos a dormir y ponemos trapos húmedos debajo de las puertas, un vecino me decía que también lo hacen en la ventana Porque el humo a la noche, ahora que está bajando la temperatura, se mete en, en la casa, digamos, ¿no? Claro. Entra por cualquier espacio y vos te despertás con olor a humo, con dolor en la garganta, con picazón. Y es un humo que está a la altura de las casas hasta que al otro día sale el sol y se disipa, digamos. claro Claro. no y además pensaba digo esto que sin duda ya es una una consecuencia sumamente grave eh, que una persona se encuentre afectada y que tenga este tipo de patologías pero también no dejaba de pensar eh, el sistema de salud no porque hace algún tiempo también Ajá. veníamos hablando con, con los vecinos de la zona de cuartel guinto a la zona ahí de, de, de moreno la, la falta no de, de, de cuestiones de, de salud de atención a pesar de que hoy esté ahí el lupa cerquita digo la cuestión de sanitaria eh, en salud que también no eh, nada me imagino que debe ser sumamente urgente para para para las y los vecinos que ya se encuentran con afecciones sí, tal cual recién hablaba con una vecina que es janet está haciendo un tratamiento de alergia me dice los medicamentos me salen muy caros casi estoy trabajando para comprar mi, mis medicamentos Y yo vivo a una cuadra de donde está la quema, digamos, ¿no? Por más claro. tratamiento antialérgico que vos puedas hacer, si es en un espacio así, tan eh, contaminante, vamos a decir, bueno, eh, en la situación se va a hacer cada vez más larga tu tratamiento y quizás no haya mejora ojalá que sí, digamos, ¿no? Pero es muy complejo, digamos, el cuadro. Sin duda, sin duda. Eh Leo, bueno, los micrófonos de la Tincunaco van a estar siempre abiertos para las y los vecinos que quieran contarnos la situación y espero que en la próxima situación la próxima llamada eh, comunicación, bueno, sea con una noticia favorable para para los vecinos Sí, yo también espero lo mismo eh, porque bueno, la situación es eh, angustiante, es complicada digamos, ¿no? estamos esto va a corre por cuenta mía, digamos, ¿no? Pero a nivel nacional tenemos personas que niegan el el cambio climático, que mm. no intervienen ante este tipo de conflictos, que hablan de la privatización de la naturaleza y en cambio acá en la municipalidad tenemos un espacio que que reconoce los derechos de de del ambiente, vamos a decir, que hace gestiones para que recolectemos botellas, mm. que citan al Papa Francisco hablando de la casa común. Sin embargo, nosotros acá estamos viviendo otra situación que no tiene nada que ver con eso que dicen en las redes del municipio de Moreno. Nosotros estamos viendo que acá traen basura, que traen animales muertos, que traen residuos patológicos que los prenden fuego y nosotros estamos viendo enfrente de ese espacio. Entonces, eh, bueno, se eh, genera mucho enojo, digamos, leer esos anuncios y ver sus cartelitos de recolección de las botellas cuando vemos que en la práctica... No sucede todo lo contrario. Sin duda, sin duda. Leo, te agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos y te mando un abrazo grande para vos y para todos los vecinos. Dale, muchas gracias por el espacio. Un abrazo para todas ustedes.